lo decidieron las horas más lindas las paso contigo sí. no quiero ni pensar si un día me faltas tú ahora los quiero carlos y pídeme, pídeme la luna pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella y hasta ya me iré más nunca me digas no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho mal los carlos no te, te defraudarán pedilo ya